Max y Darío son hijos que el pueblo humilde no olvidará. del futuro que se anima que no podrán detener ni las manos asesinas que no podrán detener ni las manos asesinas en junio fue las balas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 ...insensible a la eternidad... ...Maxi Darío son hijos... ...que el pueblo humilde... ...no olvidará... ...Maxi Darío son hijos... ...que el pueblo humilde... ...nunca olvidará... ...estás escuchando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 y con, construyendo como decíamos lazos de hermanamiento y solidaridad vamos a salir adelante así que en el contexto actual donde el gobierno de mi avanza, donde se vulneran muchísimos derechos y donde no llegamos a fin de mes, elegimos eh, reinterpretar olor a goma quemada como como, como un canto y como un canto piquetero para disputar también en el mundo de la cultura y de las ideas nuestro mundo a construir quemada viene de los barrios del hambre. Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos lo está cagando de hambre, que todos los días hace que no bueno, nos pibes, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Y que bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que, de lo que puede llegar a ser este libro